Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en el aire de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como siempre, con la posibilidad de que nos puedan escuchar vía web. Sí, allí tienen diferentes sitios. Nuestra página www.programarec.com.ar. También está la posibilidad de que nos contacten vía Facebook. Allí tienen Programa Rec, todos juntos, se escribe Programa Rec. Ahí van a poder ver fotografías, algún que otro video y seguramente también linkear y escuchar este programa. ...lo pueden hacer también... ...todos aquellos que tengan alguna radio difusora... ...o que quieran hacer su usuario gratuito... ...en Farco, fuera argentino de redes comunitarias... ...el sitio es... ...www.farco.org.ar... ...allí pueden ustedes hacer un usuario pueden una clave, es gratuita y van a producciones, buscadora libre, pueden bajar el programa y saben que es libre para compartir en cualquier eh, radio Argentina o de Latinoamérica. A todos ustedes les queremos mandar un gran saludo, en especial a la gente que forma parte de la familia de Farco. Eh, nosotros sabemos que semana a semana nos repiten diferentes radioemisoras, así que un especial saludo a la gente de Fama Mural, Chipolete y Río Negro, Radio Luna, Azul, Zulumaguaca, provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos radio del Aguilar comunidad del Aguilar Jujuy radio cultura de Santa Fe radiocul santa fe wordpress.com radio comunidad Villalugano, ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Ciudad de Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM La Nueva, Formosa Capital, FM Educativa, 92.3, Río Gallego, Santa Cruz. Y a todos los que forman parte de la Red Farco, un gran abrazo, gracias por estar ahí. Hoy queremos presentar eh, a alumnos de la escuela escuelas técnicas RAGIO, ¿sí? Eh, me dicen, este primer grupo, por quien está formado, eh, compañeros, ¿cómo les va? ¿Nombre y apellido? Buen día, eh, soy Vera López Facundo eh, Facundo sí, 18 años ¿De qué barrio? Vicente López, Florida Bien, de lejos, nosotros estamos en el barrio urbano Así que te viniste del norte al sur Claro Sí, por toda la ciudad eh, Has venido con un grupo de compañeros Contame con quiénes vinieron, quiénes son tus docentes eh, Vinimos con mi profesor eh, Márquez eh, Roberto Y Carolina Reynoso ¿Son profes de periodismo? Publicidad. Eh, no. Publicidad Bien, ¿y quién acaba de hablar ahí? Que Buenas una tardes, voz? Eh, Nicolás Perlingieri de Coglan, de Capital Bien, ¿qué año están chicos? Quinto Quinto año, primero, segundo, tercera, cuarta, A, B, ¿cómo es? B, quinto, quinto B ¿Torno? Tarde noche Claro ¿Despertino o serio? Todo el día Exacto <risa> ¿Cómo es eso de tarde noche? Explíqueme, a ver Y entramos, hay días que entramos a la una Y... Y salimos a las 10, por ejemplo. ¿10 de la noche? Sí, 10 menos cuarto. ¿Todo el día en aula o tienen talleres? No, tenemos taller. Es mitad y mitad. Ah, mira Bien. A ver, eso un... ¿ustedes están siguiendo qué modalidad? Publicidad. Salimos con el título de técnicos en comunicaciones publicitarias. Bien. Y, a ver, en qué, costal... ¿qué hacen en esos talleres? ¿Qué materias tienen? ¿Qué prácticas tienen? ¿Qué? Me imagino el de electrónica, que hace seguramente electricidad electrónica, no sé, PLC. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué materias tienen ahí? Y nosotros tenemos materias de diseño, por ejemplo, eh, marketing, eh, campañas publicitarias, todo relacionado con la publicidad, obviamente. Digo, por si alguien le interesa, digamos claro. para saber y de paso conocer. ¿Escuelas Técnicas Radio dónde queda, me dicen la dirección? Libertador acuerdo? y General Paz. Bien, muy cerquita la ESMA al Ahí, al lado Al lado, bien Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicos? Hoy tenemos una compañera eh, la hacemos una entrevista sobre deporte Bien, en el marco de el, todo el programa, ¿de qué va a tratar? Deportes en la adolescencia ¿En este primer, en este este primer bloque? Primer, claro, claro. claro, claro ¿Y después van a hablar de adolescencia? Sí, sí. De... creo que son problemáticas con la adolescencia O temas así que tienen que ver con la adolescencia Exacto Más o menos Más o menos Bien, a ver, entonces tenemos una entrevistada, la vamos a presentar nos dicen el nombre y el apellido y por qué la entrevistamos entonces la Bueno, estamos con Karen Paz, que es jugadora de fútbol ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo <risa> Bueno Karen, ¿qué edad tenés? Yo, 17 17 años Jugadora de fútbol te presentaron acá Sí, jugaba al fútbol ¿no? eh, ¿Hace mucho que jugás al fútbol? Empecé este año en realidad, pero bueno, antes se puede decir que jugué, pero no, nada de muy profesional. Digamos. ¿Y por qué decidiste empezar a jugar al fútbol? Eh, empecé primero porque yo hacía volei y mi papá me sugirió la idea de jugar, digamos, porque bueno, eh, soy hija única y bueno, capaz que mi papá quería tener un varón y me dijo, no hay me gusta, pero bueno. ...surgió por la influencia de él... ...en realidad, más que nada... ...claro... Sí. ...te gustaba ya el fútbol desde antes... ...sí, lo... sí, me gustase de River... ...eh... eh ...veo fútbol, me Entonces, ...¿dónde estás jugando? ...es un... ...digamos... ...una escuelita de fútbol femenino... Eh, ...se llama Turenita... ...está en Caballito... ...es fútbol tal, de 5 digamos... ...hay muchas chicas... Eh, son varios grupos aunque empezó hace poco la escuelita pero ya son ponele cinco grupos de 10 chicas más o menos y se hacen torneos internos hay tor hay, en capital federal hay muchos torneos de fútbol femenino que se hacen digamos, pregunto ahí porque no conozco digo que, que haya torneos significa que ustedes cobran que pagan que se están organizados con ligas como es la a qué te referís con torneo exactamente? es muy amateur, digamos, se alquilan canchitas, digamos se paga, el grupo paga la cancha mitad y mitad digamos, ponerle, un grupo puede pagar 50 pesos por persona, más o menos depende en dónde vayas y se torneos igual se organizan, el que estoy ahora se lo organiza la escuelita pero hay otros que lo organizan las canchas de fútbol y convocan a grupos y van se anotan eh, una preguntita, ¿tienen técnico? Eh, hay un entrenador, digo, eh, que sí, digamos, sí hay, digamos, el sábado se entrena, digamos, son palmas, es como un entrenamiento de pases, es más para chicas que no que nunca jugaron, en realidad no es tan profesional. ¿Entrena en la semana no? No, porque es como un grupo para chicas que no pueden en la semana, es un sábado a la mañana, imagínate que. No. también va a mucha gente grande. ¿no? ¿Y qué juegan los domingos por lo general? Se entrenan el sábado, el mismo sábado se, se hace un partido. Y en los domingos sí hay un torneo en torno digamos. Te hago una consulta con respecto a la edad. ¿Vos qué edad tenés? 17. ¿Y tus compañeras de juego? Y son mucho más grandes. así ¿Ah, sí? Sí, Hay chicas de 25, hay hasta de 30 y pico. No, es va muy variada la edad. ¿Mirá? Sí, sí. Suele ser gente muy... la que va que... ...no puede practicar deportes en la semana... ...y tiene esta posibilidad de los fines de semana... ...de poder ir a jugar, digamos... ...¿cómo sentís que te de la sociedad? ...no está como muy implementado, digamos que... ...alguien que una chica juegue, pero... ...tampoco es que... ...lo rechazan, no... ...no está ni implementado ni... ...tampoco como lo ven mal, no sé cómo... ...claro, es como raro... ...yo que sí. soy futbolero, que soy hombre... Es, no es del todo común uh -huh. ver una mujer jugando al fútbol. No, no, no. No es así común, pero sí, igual, la verdad, no. no está teniendo. ¿Sufriste alguna vez alguna clase de prejuicio de alguna situación en la que alguien te haya hecho sentir incómoda? Me han preguntado si era lesbiana cuando lo conté. Pero, porque hay mucho... <risa> ¿Cómo, cómo, cómo es eso? <risa> <risa> tipo, contás, así que jugás y... Te pregunto, ¿pero sos lesgana o como que tendría que... O sea, Justificáme la... que jugás al fútbol, <risa> que, bueno, ver, por favor, claro. Que, que, ¿Por qué? No, y, igual hay mucho lesbianismo eh, digamos, adentro de lo que es el ambiente de fútbol, fútbol femenino, pero no, no, no soy lesgana yo, claro pero sí hay mucho, ¿no? No es condición necesaria, no, no, no, no. A ver, te pregunto, ¿qué pasó también con la organización familiar? Porque vos tenés 18 años, me imagino que... Hay parte de madre, padre, primos, hermanos, no tengo ni idea cómo está conformada tu familia, ¿sí? ¿Y cómo en esta situación de, bueno, empezás a jugar al fútbol, seguramente te entrenás, ¿sí? Y también, ¿alguien eh, te acompaña en el momento que vas a jugar, sí o no? Sí, sí, mi papá es el que más me acompaña, pero sí me han ido a ver mis abuelos, primos. O sea, ¿Qué dijeron ellos cuando vos dijiste que te ibas a sumar a la liga? En realidad mi familia, digamos, yo jugaba al fútbol con ellos, o sea, tampoco lo... Ah, Pero bien. hice un cambio medio de deporte porque yo toda la vida jugué al volei. Y... Siempre fuiste deportista, digamos. Sí, siempre jugué, digamos, sí. Y hubo un cambio ahí. No no sé si hubo sorpresa pero, digamos, cuando los invité a verme jugar, como que... No, le llamó la atención, digamos. No. ¿Pensás que por parte de estos prejuicios que decís que hay o por esta cuestión de que... O, ¿O porque pensaban que ya estabas metida en un, en un deporte Que ibas a seguir por otra parte? ¿Por qué pensás que...? Claro, porque fue un cambio medio rotundo pues estaba, haciendo, estaba en un club haciendo gole y todo Y que vaya ahí, y más amateur todavía Porque no es no estoy en un club, digamos quiero seguir aprendiendo Como que, sí, digo, también ¿Tenés alguna clase de proyecto con respecto al fútbol ahora? No mucho, porque... Capaz que sí, en un futuro me nota en un club, pero por ahora estoy bien así, porque la semana, por lo general, por el colegio, no tengo horarios para entrenar, digamos, en un club. Porque, bueno, como ya dijeron mis compañeros, estoy bien tarde-noche y tendría que entrenar mañana, que no muy pocos grupos lo hacen. Así que, no. Vos sos adolescente, ¿tenés 18 años, me dijiste? 17. 17. ¿Cómo es tu relación con tus compañeras, que son más grandes? Y... Nos juntamos, o sea, son de juntarse ellas, por así, pero no hay, digamos, no se nota la diferencia pues edad, a ellos también estudian, están en la facultad. Sí, hay las que tienen hijos, que van con los hijos, que hay, hay un cambio grande, pero no, no hay mucho. Eso me llama la atención, perdón que pregunte tanto, pero <risa> no, está bien. van con los hijos y cómo se organizan ahí, cómo es la vida, qué edad tienen esos hijos. No, yo veo que son chiquitos, pero... ...lo dejan afuera y van... ...no, no hay mucho contra nada... Ajá... No, ...no influye mucho tampoco... Como en campo, digamos... Claro, van y se ponen atrás a jugar ellos, entre ellos... ...y no... ¿Te costó tomar la decisión de jugar al fútbol o... ...te lo propusiste y... ...lo hiciste así? No, en realidad fue como una oportunidad porque... ...tengo una amiga que está ahí y me dijo que... ...estaba bueno esa escuela, que en realidad... Eh, para hacer una escuela de fútbol lo que yo averigué es muy barata es muy muy práctica porque es un sábado a la mañana no es no tienen horarios durante la semana y no no, no fue una decisión muy bien de, no. si no. tuvieras que decirle a alguien eh, por qué haces deporte y para qué sirve el deporte digamos, ¿qué le dirías? Eh, sirve muy por digamos por el lado psicológico yo, por lo menos a mí por ese lado que, y que se si quiera hacerlo que lo haga porque es muy bueno para ¿va? obtener beneficios de todo tipo física, mentalmente es muy lindo ¿va? está porque, bueno sí. <risa> entrenadores son varones o, o también hay mujeres en donde estoy yo son eh, hombres, pero he visto mujeres también También referí mujeres que hay dentro, hay de todo. ¿Y te sentís cómoda de tu profesor sea hombre? La verdad que sí, no, siempre, por lo menos en el ámbito que yo entrené de gole, eh, digamos que siempre fueron hombres, nunca tuve una entrenadora mujer. O sea, el único ámbito que tengo mujer que me pueda llegar a entrenar es en el colegio y la profesora de educación física después, siempre, por lo general, es hombres, ¿no? <risa> Bien, nosotros tenemos que ir medio a un corte ahora, hacer un pequeño descanso, así que le vamos a despedir. ¿Cómo se llamaba la compañera? Karen Paz. Ella es adolescente, ¿Sí? argentina, <risa> futbolista, ¿sí? Y nos vino a contar un poco cómo es esto de hacer deporte, ser mujer, ser adolescente y poder, aparte, estudiar y seguir con la vida, ¿no? Sí, se complica con los tiempos. es A ver, con una escuela técnica es complicado. Sí, sí, o tiempos que tuve que dejar, digamos, porque la verdad que es mucha carga horaria el colegio ya de por sí, y en la semana no te dan horarios. <risa> Bien, si es. la gente quiere ver cuando, cuál es el próximo partido. El que tengo yo, sí. el domingo, a las 8. ¿Dónde? <risa> es en Caballito, donde a es 190, es una cancha, y en Landen se llama. ¿Ahí se juega siempre o van pasando por diferentes lugares? No, ese es el, digamos, como la cancha que se juega en lo general, la, digamos, el Andén se llama. ¿El Andén? ¿Fútbol sí. femenino? ¿A qué hora? Fútbol femenino. En realidad lo es un torneo. Empieza de la mañana, a las 8 de la mañana es su primer partido. Yo juego a las 10. bueno, es... ¿Y hasta qué hora juegan? Y ponele que el último partido de ese era a las 3. Ah, o sea que desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde se pueden organizar una tarde mira, baratita. ¿Hay sí, que se... pagar por estar o es gratis? No, no, exactamente gratis, no. Estamos en hora libre, ahora llega el momento musical ¿Nombre Tomás González? Sí ¿Tomás González, edad? 17 años Estudiante de las escuelas técnicas de radio Nos trae su música, ahora ya con la guitarra colocada Ahora vamos a escuchar ¿Canción? Para mi muerte, de Suizañanis Dale Un tiempo que fue hermoso Fui libre de verdad Lleva todos mis sueños De castillos de cristal A poco fui creciendo Mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Yo de mi habitación Pararás la cama La carretera Cuando uno mira atrás Descruzando las fronteras Pero te cuenta quizás Desde el manos Que antes de llegar Se mil ancianos No se fueron igual Te encontraré una mañana De mi habitación Pararás la cama Para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 Continuamos en el aire de hora libre, eh, estoy navegando así como sin saber dónde, les cuento nomás eh, Nosotros estamos con los chicos y las chicas de las escuelas técnicas RAGI, nos voy a pedir que se presenten Ya nos vamos a escuchar, quédense tranquilos, nombre y apellido por favor, empezando por los muchachos Hola, yo soy Tomás González, vivo en Olivos, Vicente López y soy de la escuela técnica RAGI Bienvenido Buenas, yo soy Lautaro, eh, soy de Núñez y tengo 17 años. Muy bien. Eh, por acá, Nahuel Moiger, de Devoto, 17 años y también como ellos de la Escuela Rájida. De varios barrios son estos chicos, ¿a ver? Eh, yo soy Agustín Rocamora, eh, tengo 18 años y soy de Villa Porredón. Bien, tenemos acá una compañera, por favor acérquese al micrófono, dígame su nombre y apellido. Hola, soy Lucía Sallado, eh, vivo en Núñez, ahí cerquita del cole también. A vos agarra bien, quedate tranquila que no hace falta de paro. Ah, bueno, bueno. Bien. Bien. También 17. Bien, 17 años. Yo soy Malina Peñalosa y vivo en Ingeniero Machuiz. Para, esta gente viaja mucho para ir a la escuela A ver, por favor, dígame su nombre de <risa> apellido eh, Soy Paula Gabriela, eh, vivo en Núñez y tengo 17 años Bien, no tenemos micrófonos para todos Estén atentos, por favor, a pasarle al compañero nomás ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? Estamos hablando de adolescencia, de algunas formas de vivir la adolescencia sí, Antes sí. Eh, teníamos ahí a, a una compañera que fue entrevistada Sí, porque eh, es deportista, en realidad es futbolista eh, del área mater eh, ¿Y ahora que vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de, de los medios de comunicación, eh, cómo afecta a los adolescentes hoy en día, los medios masivos, y más que nada de, acerca de, de dis, diferentes estadísticas o porcentajes eh, que hoy en día usan los ad, adolescentes. Y también las redes sociales. ¿no? Ah, sí, redes sociales. Con los usos de los medios, sí. en sí. lo que se llama como, así como, ¿qué?, ¿consumos? Claro, consumo sí, serían consumos, claro. sí, consumos. consumos Famosos pasan el día en la compu Claro <risa> Bien, hay algo de eso ¿Pasa mucho tiempo en la compu? ¿Ustedes? Nah. Se podría decir sí. <risa> eh, ¿Qué sí. es mucho y que es poco? A ver. Mucho sería 10 horas por día <risa> Un día normal no. No. Eh, para, más, mí sí. para mí que es más celular que compu, es como que estamos casi todo el día en el colegio, como es técnica pasamos todo el día y estamos más con el celular que con la compu. Claro, pues en el teléfono estás conectado todo el tiempo. Sí. todo el tiempo Además llegamos y morimos. Llevamos tipo 10, cada una a su casa, hay gente que llega a las 11 y... ¿A qué, hora, ¿A qué hora empieza el día de ustedes? Como los otros chicos también tenemos los mismos horarios y entramos a veces a la 1 y 20 y salimos a las 10 de la noche. ¿A, eso es ¿A qué hora empieza la escuela? ¿A qué hora empieza su vida? Eh... De la Una 6. <risa> 6 de la mañana 5, 5 de la mañana ¿5 de la mañana? ¿9. ¿por qué tan temprano? porque yo hago un curso de 6 a 7 de la mañana y entonces eh, después vuelvo a casa y quizás duermo un poco y para, para, para, un curso de 6 a 7 de la mañana sí. me cortan todo el programa ¿qué, está, qué haces? Eh, de, es algo se llama seminario y es algo de, de mi religión que voy y vamos varios chicos y aprendemos varias cosas de qué qué religiones? Eh, yo soy mormona. Ah, mira, 6 a 7 de la mañana, una horita. Sí. Mira, yo pensé que pues como los monjes que vimos, ¿viste te acuerdas que nos hicimos a las 4 de la mañana y hacemos laudes? Después de la nona nos ponemos a rezar un poquito fuerte. <risa> sí. Y viene una hora diaria. Sí, es una hora diaria. Wow. <risa> Mirá, igual, ¿y después de eso qué haces? Eh, Vuelvo a casa, depende Claro, depende de los días, si entro 4 y 20, me duermo y después me levanto 9, 10, 11 Claro, para completar la cantidad de horas del día, ¿cuántas horas tratas de dormir por día? Eh, generalmente duermo entre 5 o 6 horas ¿Viste la juventud? Es así Claro. Yo te entiendo, cuando era joven <risa> hacíamos más o menos lo mismo No iba a un a las 6 de la mañana No, no era lo mismo <risa> no, no, no. <risa> era que, Estuve vida religiosa, pero de esa no ¿Los eh, demás también? Yo a las 6 arranco 6 de la mañana sí. ¿Qué, ¿Qué haces? Gimnasia Gimnasia, sí. gimnasia. <risa> gimnasia no. A ver, ¿diferencia? Sí, gimnasia Desarrollo. puede ser artística, rítmica Esas cosas más de deporte Pero una no, gimnasio normal Ah, ¿De pesas? De sí, qué... sí, pesa, aeróbico, clases a veces. ¿Todos los días? Eh, sí. Bravo, qué gente dedicada. Bien, igual ustedes ven la diferencia. Igual está, la, la otra mitad también está. ¿Ustedes ustedes de, qué hacen? La que se levanta a la una de la tarde. Una menos cinco, arrancaban ¿eh? a la, la, la, la doce, una. Se duerme las tres de la mañana, más sí. o menos. ¿A qué el dispositivo celular? Nunca se apaga nunca se apaga, claro. nunca se apaga Nunca se apaga Nunca se apaga Sí se apaga Pero se prende Cuando yo me sí. Se apaga Y se prende Cuando vos te despertás No te despierta el celular No Me acompaña Todo el día duerme conmigo Se despierta conmigo sí. Básicamente se apaga Cuando se queda Sin batería A, vez, claro. a los 5 minutos Se vuelve Pregunta De, de adultos Desconfiado ¿Por qué duermo Con ustedes el celular? Mmm una forma de decir, no conmigo ah. sí. No, no miré, lo mire, ¿viste? Pero dice, duerme conmigo eh, Me refiero a que a, Se apaga cuando yo no duermo Bien. Se apaga cuando vos te dormís Bien, Igual. yo no lo apago nunca No, por eso, pero es una costumbre uh -huh. Tenerlo ahí Es como, bah, yo antes En vez de usar el celular era con la radio Me dormía con la radio, me despertaba con la radio era... Bueno, ahora puede estar también ahí la radio Sí, pero... O sea, que tenés otros consumos. No, no me puedo ahora, sí, si dejo la radio. Ah, mirá. No, no, porque uno podría escuchar radio. Yo escucho radio sí. en el celular, me gasta un poco de batería. <risa> pero también escucho música, veo videos, leo cosas. Leer me molesta un poco más. Pero, bien. Bueno, cuéntenme qué, qué, qué investigaron. Así... Eh, bueno, eh, acerca de lo que estamos hablando ahora, investigamos mucho acerca de, del consumo de, de los adolescentes, de lo que consumen el Internet diariamente, y generalmente, hoy en día, el 96% de los adolescentes consumen eh, mucho Internet, y el 83% consume eh, redes sociales, con los celulares, todo el día todo el tiempo. Bueno, en una época se decía que la televisión iba a democratizar toda la humanidad, ya sabemos que no lo hizo, no democratizó el celular está ahí compitiendo hoy estamos pensando, hoy en África la gente no tiene para comer, pero celular tiene eh, y esto es un dato de la realidad eh, no es algo que digo así como al pasar eh, hay parte de la población que no tiene resuelta su cuota alimentaria mensual tiene problemas de desnutrición pero tiene acceso eh, en el mundo, digo, está pasando esto pero tiene acceso a las redes sociales o se puede poner en Facebook, tengo hambre Así que es interesante esto que decís ahí hay, hay un porcentaje muy alto y que va en crecimiento aparte. Claro, sí, sí, sigue creciendo Día a día crece más y Incluyendo muchas personas adultas Son las que eh, tienen celulares Y se empiezan a conectar Y ya dejamos de ser solo los adolescentes sino los adultos Y hasta los, los más chiquitos, los más chiquitos claro. eh, Ya hay pibes de 4 años, 5 años Que te agarra el celular y te lo maneja mejor que vos claro, Sí, claro sí. Sí, sí, sí. Los chicos de hecho... Sobrinito de tres añitos, 4 Maneja perfectamente el celular Y le puede explicar A media a medio lenguaje, digamos, oral Al abuelo cómo se hacen algunas cosas O sea, antes de saber hablar Saben usar el celular Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Se dieron vuelta un poco los roles, ¿no? Como que ahora el chiquito le enseña al más viejo Y antes era al revés ¿Sabes que Yo creo que hay varias cosas que... Eh, no sé si se invierten solamente Me parece que hay algo de permitir el juego eh, Lo que tiene la vida digital Es que es una vida que pone de manifiesto Que nos manejamos e interactuamos por medio de juegos eh, Y la interacción por medio de juegos Es algo que el niño tiene absolutamente internalizado Porque es un modo de descubrir y de lenguajear De producir lenguaje uh -huh. el adulto eh, lo tiene como medio frenado Eso por la escuela la escuela lo que hace es precisamente cortarte todas las posibilidades de jugar y decirte, bueno, acá está la matemática, acá está la lengua, acá está el momento de investigar, acá está el momento de divertirse, acá el momento libre, acá el momento de compartir. ¿Qué más encontraron, Averro? Eh, bueno, eh, después encontramos acerca... no quizás no encontramos datos muy precisos porque no, no había mucho, pero... Por ejemplo, se dejaron de usar algunas cosas como la televisión. Uh -huh. eh, muchos adolescentes no miran, no consumen televisión. No les interesa. Claro. Y... Tampoco hay mucho que, claro. que haya en la televisión. Nunca hubo demasiado... Cada vez nos damos más cuenta de que la televisión nos estupeiza mucho. <risa> cosa que también internet hace. Ah, pero... Sí. pero, <risa> pero eh, no sé yo, el, para mí internet es como que está más al alcance que, que la televisión Sí, claro, es muchísimo más bueno. accesible Lo no, llevas puesto Claro, todo el tiempo ¿Sí? Igual pasa algo también Que es mucha gente no es que no consume más televisión Lo que estamos comprobando ahora en algunas investigaciones Es que la gente consume productos televisivos en otras pantallas bueno. Lo que rompe es la lógica de obligatoriedad que tenía la tele Lo cierto es eso Y lo digo la obligatoriedad de quedarte esperando que empiece un programa, de que cumpla un horario y de que empiece y termine con determinadas publicidades. Eso hay toda una generación a la que le moleste cuando le aparece la publicidad y dice, "Ah, en no, este lugar no me gusta". Sí, sí, sobre todo si sí. o sea, la policía dura como 20 minutos, ¿sabes? Claro. El, pero internet tiene extensiones, no sé si saben, que sí. puedes bloquear la publicidad sí, directamente sí, sí. y te la saltas. Precisamente, digo, claro. lo, lo que aparece es esto La posibilidad de que la gente consuma productos televisivos En otras plataformas, con otras pantallas Y que les filtre todo esto que les molestaba Claro El tema también es que la gente hoy en día está mucho más ocupada que antes Sentido que busca más cosas Hay más diversidad de actividades y todo eso Entonces no pasa tanto tiempo en la casa Por lo menos los más jóvenes están todo el día afuera Y tienen menos tiempo para... Para estar sentados en su casa esperando un programa uh -huh. o si están en su casa no quieren estar esperando la pantalla una pantalla cu panta oh, de hecho cuántas pantallas prenden ustedes durante el día 13 sí. ese promedio televisor para tenerlo. televisor para tener de fondo el celular y la comp Digamos, y eso es así, ustedes van leyendo esas tres pantallas y también van complementando la información, claro. ¿qué otra cosa descubrieron? porque hay, hay algo también del cambio en el consumo ¿sí? y ¿qué otras cosas más? Hay, hay otro tema también que es el de que por eso los adolescentes están empezando a usar otras redes sociales también, sí. por este tema de que los adultos, o sea de los que no, supuestamente sin padre, sin padre. claro, claro. Entonces eh, empezaron a usar Instagram, Twitter, otras cosas Pero sí. para estar más ocultos de sus padres claro. O, de los, sus o tener un segundo perfil en Facebook sí. de que tu vieja nos, Por nunca eso cada se vez salen más redes sociales Porque te haces un Facebook, se crean Facebook Te haces un Twitter y aparecen ahí así que. Bueno, el, el tema del desdoblamiento de identitario Es algo que divierte mucho pero que también es complejo Pero en realidad también demuestra que cualquiera puede armar sus usuarios y nombres de fantasía sí. Cada vez también eso empieza a tener como alguna relación medio difícil con los celulares Porque vos que poner a veces... Sí, el teléfono, ¿Sí? para la cuenta de Hotmail O de Gmail Sí Y si tres todo centralizado después cuesta abrir sí, otros nombres perfecto. Sí sí, sí sí Igual le van encontrando la mano sí. No sí, está no, bueno, digamos... ya, ya te sale automáticamente Si necesitas un nombre de usuario Basta, si un mail al toque Entras, tú te lo pones es, es automático, no te das cuenta Quizás son 3 minutos que te pasaron en 20 segundos Y ya lo hiciste Bien ¿que ¿Hay alguna conclusión a la que hayan llegado Cuando fueron investigando estas cosas? Así como para ir Porque tenemos que ir cerrando el bloque Bien es que yo creo básicamente que hoy en día la gente no, no, no tiene tiempo para esperar a ver un programa A tal determinada hora Sino que eh, prefieren verlo cuando ellos quieran A la hora que ellas quieran Entonces de esa forma tienes una herramienta más útil Y lo pueden usar para su propio beneficio o sea. Hay un empoderamiento En realidad lo que pasa con las audiencias Que antes escuchaban Es que ahora las audiencias toman decisión ¿Qué otras cuestiones tenemos? Dale para cerrar ah, no, sí, bueno, Después había agregado un poco viste de la opinión de, de los adultos Uh -huh. En todo este tema del voto de 16 De que podamos manejar y todo eso realidad, tiene que ver con los derechos? Sí, los derechos de todo Porque en realidad últimamente los adultos No, no, no piensan que los nosotros los adolescentes Podemos opinar No nos tienen mucho en cuenta Porque bueno, no se sé, dicen por ejemplo Que si puedes votar ¿Por qué no te pueden meter en la cárcel? Porque si mandaste a una macana muy grande uh -huh. todo eso, pero... O un delito Sí, un delito, uh -huh. sí, más uh -huh. que todo pero sí, no sé, dicen que somos como que no tenemos una, una opinión porque no maduramos todavía, que no podemos pensar por nosotros mismos, entonces no podemos votar. Pero lo que pasa es que ahora como todo, todo este tema que hablan recién de los medios, el internet y todo eso hoy hoy en día puedes llegar a tener obtener más información de todo. O sea, no es que es que te digan tus padres en qué vas a votar. O sea, tienes una decisión de vos mismo. Sí, a veces. Sí. Lo que pasa también es que tenés acceso a mucha información Alguna que es válida, que es buena, que es conocimiento Y sí. otra que andás a ver Y le pasa también a los adultos Los adultos no saben dónde buscar información No, hay, no, Y cada vez hay más Eso sí, se por los diarios, la tele o lo que dicen las demás personas Bueno, los diarios y la tele no son muy costales No, por eso Vayan sabiéndolo, <risa> digo, evalúenlo ¿Qué pasa con el derecho a la información? ¿Quiénes tienen derecho a informarse acá? La... Y ese es un tema bastante heavy porque mucha gente no lo sabe y cuando se hace una red social o cuando entra por primera vez una red social no sabe que por ejemplo Facebook eh, es dueño de todo lo que lo que vos publiques en, en, en su página una foto, un poema, una canción que vos ya has escrito, lo que sea Facebook es dueño de eso y algún día te pueden arrebatar la, la idea, no sé Sí, también es discutible no Hay algunas naciones que han puesto legislaturas Para proteger a los usuarios Entonces no es que es dueña y nada más digamos Está por lo menos en pelea ah, Sí, igual sí, bueno, acá no No, acá no tenemos ninguna legislación No, pues, no que que la está pensado De hecho acá pensando. cuando se pensó la ley de servicios de comunicación audiovisual Se pensó esta televisor eh, Estaría bueno decirles que tengan cuidado no que, no que tengan miedo Porque es una herramienta fantástica eh, Podés buscar cualquier información en cualquier momento Podés relacionarte con los demás Pero hay que tener cuidado con lo que se sube Hay que tener cuidado con lo que mostrás eh, lo, La gente más grande también Que no sabe muy bien cómo usarlo Por ahí eh, subió algo Que no se dio cuenta O incomoda a otro Hubo algún problema Y por ahí podría haberse evitado Si lo se fijó antes Que subir o que no subir Mira, el otro día hablábamos con una docente Que eh, trabaja sobre tecnologías Y le decía a los chicos tengan en cuenta que los están mirando Ay. Todo el tiempo, ah, Todo el tiempo. Sí, Con el tema de la camarita del, Y una de las de chicas la le decía Bueno, no yo tengo mi foto, mirá, foto Si te bajaste Facebook y vos no pusiste Un bloqueo, el carrete está subido Yo no entendía en el momento De que hablaba bueno, Todas las fotos que vos sacas en tu smartphone ¿sí? En cualquier celular sí, se Por defecto Está en un carrete que ya está subido en Facebook Cuando vos decidas subirlo Ya está ahí Empezaron a ver algunos pibes colorados Otros medios blancos Entonces, bueno, so, Si sacaste fotos que no querés que los demás conozcan Empezá a saber Que quizás vos no decidiste subirlo Pero por las dos la plataforma ya la copió ¿Sí? Si vos sabés estas cosas Es no tener miedo Tener cuidado y empoderarte ¿Sí? A veces hay que saber más de tecnología Para tener el poder Sí, para poder tomar decisiones sí. chicos, muchísimas gracias nombre y apellido de quienes formaron parte de este grupo nombre y apellido eh, Lucía Sallao Mariana Peñalosa Varela Paula González Tomás Lautaro Velázquez Nahuel no, bueno, Mobegar Augusto Rocamora todos ellos son estudiantes sí, son parte de eh, las escuelas técnicas de radio ahora vamos a escuchar algo de música y nosotros continuamos con más Hora Libre ¿qué vamos a escuchar? Eh, Bob Marley, Get Up Que está Born Marley aquí en Hora Libre Nosotros continuamos con los chicos de las escuelas técnicas radio ahora con el tercer bloque Chicas, nombre y apellido por favor Sí, va a Florencia eh, De eh, edad también 17 sí. Dieci sí. Va a 18 entre dos semanas Bien, 18 años, ponele, promedio sí ¿De qué barrio usted? De Don Torcuato Don Torcuato? Sí, bastante a... lejos La escuela queda La escuela queda en Núñez Y yo vivo en Don Torcuato, que es como una hora más o menos cerca del colegio. ¿Pero qué te mudás en la semana? ¿Cómo haces? No, o sea, generalmente es algo muy temprano. Es como una hora antes, así puedo llegar al colegio. ¿Estamos hablando de salir a las 12? No, porque nosotros tenemos turno... Bueno, desperdino, ¿no? tipo tarde, tarde noche, así que sí. O sea, los días que entramos a las 1 y 20, tengo que salir como a las 2 y media. O los días que entramos a las 3, tengo que salir de mi casa como a las 2. ¿En qué vas, Doctor Cuarto, hasta la escuela? En eh, dos colectivos. Un colectivo que es local y otro colectivo que, bueno, se llama el 15, pero... Está bien, para el 15, bien. Eh, no, yo para aquellos que en algún momento preguntan eh, por qué uno confía aparte en los jóvenes, en estas generaciones, porque hacen esfuerzos también por estudiar. Sí. Vida. Bien, seguimos con las presentaciones. Karen Paz, 17 años, de Almagro. Almagro, del otro lado de la ciudad Totalmente Estamos en Lugano Bien, compañera Laila Miseli, en Saavedra Tengo 17 años Bien Es una escuela que tiene gente de todos los lugares de la ciudad Y de la provincia Están como mezclados Sí, hay variedad de... Hay una compañera nuestra que viene de Ingeniero Mashwick Sí, ella tiene como dos horas de viaje Yo viajo con ella y sí Es un montón, la verdad Futuro y adolescencia, me dijeron Así es, sí Bien, ¿y cómo queremos empezar a hablar? Cuéntame. Nosotros tenemos ya grabada una entrevista con una profesora de redacción que se llama Barroso, a ah, Griselda Barroso, sí. y hablamos básicamente sobre el futuro, sobre qué pensaba de la escuela, ella tiene unos, sí, 50 y algo, sí. bueno, así que pues, ah, 50 y largo, 40, años, así área. que sí, eh, digamos que sabe bastante del tema. Eh, no, si la puedo pasar, no sé Ahora la vamos a pasar Primero le pregunto a ustedes ¿Cómo creen ustedes que era esa escuela antes? ¿Y cómo creen que es ahora? ¿Cómo? ¿La escuela en general o la en región No, la escuela Y creo que bastante más estricta en ciertos aspectos Como lo que es el estudio y eso, me parece que sí Y también usaban uniformes, más que nada todas las escuelas en su mayoría, me parece lo hacían usando, digamos Usaban guardapolola Sí, no en las escuelas públicas En Te las escuelas públicas, públicas. como más libertad sí, sí. Claro, si tenían una formalidad Que ahora como que ya no tienen uh -huh. Por lo menos nosotros sabemos Que el colegio eh, Hace mucho, y mucho tiempo Como 30 años atrás Sí se usaba uniforme Porque nos contaron Algunos profesores Pero no, sí Hay, había también una necesidad de, de esta cosa de normalizar, que todos parezcan igualitos y sí, bueno, sí. lo que entraban dentro de la talla, dentro del uniforme, dentro de la vista eran como los normales. Sí. <ríe> Bien, antes tenemos una anécdota, ¿sí? Eh, también, estuvieron haciendo una entrevista con un adulto, me dijeron, ¿sí? Sobre qué va a hablar ese adulto, ¿se acuerdan? Eh, sí, sobre unas anécdotas que le pasó en la escuela a él, que son bastante... Sí, no solo anécdotas, sino también eh, lo que ella piensa de la escuela en general. Más que nada lo que sí, lo que piensa, la opinión que tiene. Porque tenemos, hay dos entonces tenemos dos tracks, ¿sí? Que vamos a escuchar. Estuvieron trabajando, hicieron entrevistas a una sí. docente, investigadora, y después tenemos a un señor que sí. nos cuesta parte del pasado, digamos. Sí, sí, sí. Que nos pinta un poco el escenario de cómo era la escuela antes, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Escuchemos esto y ahí lo comentamos. A ver qué les parece a ustedes. Lo importante es que estamos juntos. ¿Se acuerdan una vez, una anécdota en la primaria? Pobre, teníamos una maestra de inglés que yo no la bancaba realmente y esa no la bancaba a mí. Entonces estábamos, era el último, porque era alto en la fila, escribiendo la bandera, y estaba mascando un chicle. Y no me dice nada, aparece, sí me pone la manito así tipo cucharita, y yo sabía que me decía por el chicle. Entonces agarré y bueno, se los escupí, le di el chicle con la escupida con todo, y como al rato yo la miraba, desapareció de mi vista, y siento una cosa en la cabeza, se tenía el pelo largo, me lo pega todo es eh, terrible, como me quedó me tuve que cortar el mechón así como ella tengo un montón una vez teníamos una chica que la red charleta también con la, con Carmen la, era la maestra de ciencias naturales y, me, y no paraba, con chicas hablar y bueno, que tiró un borrador también de madera y los padres no decían nada, nunca, o sea, estaba bien y la verdad era ella, que no paraba minutos de hablar derecho a la palabra derecho a la lectura, derecho al juego, derecho a la educación derecho a que se escuche tu voz derecho a la comunicación hora libre, donde la escuela hace radio Una escuela que era muy distinta, digamos, donde alguien que tiraba un, un borrador o que pegaba un chicle en la cabeza de un chico podía ser docente. Sí, hoy en día yo creo que los denuncian los padres del chico. Bueno, que ha cambiado pasa. el contexto, sí, no sí. solo la escuela, ha cambiado el contexto en, toda, en todas formas. Digo. Eh, en algún momento se pensaba que la escuela lo que hacía también en estas acciones era como poner límite y normalizar. Hoy lo que pensamos es que hay, existe un marco del derecho superior al niño Y el que sí. tiene un mayor derecho a ser cuidado, a ser protegido sí, sí, sí. A acceder a la información y a ser educado Es el niño sí, sí. <risa> Digamos, Efectivamente Como... en ese momento no era lo más importante Lo no. ¿no? <risa> <risa> más importante es que él deje de mastigar chicle sí. claro Y a la chica hasta que le tiraron el borrador Se fue a cajar con los padres Y ellos le dijeron, jodete Claro, callate la boca Sí, no hables en clase ahora me parecía que sea muy distinto, digamos Los padres harían una denuncia Vos antes hablabas de que habían hecho una entrevista ¿Sí? sí. Eh, ¿Se llama Griselda Barroso? Sí, ¿Sí? es una profesora, va la profesora de reacción Y no le preguntamos, por ahí hayamos una entrevista sobre el tema Y no hablaba más que nada sobre lo que pensaba la escuela hoy eh, Sus deseos para el futuro, entre comillas solamente. La escuela es un reflejo de la sociedad. La educación ha decaído por un lado, en cuanto al formato de capacitación que brinda. Y por otro lado, ha sido mucho más interesante ver que los alumnos de hoy son ciudadanos más completos a la hora de plantear sus derechos, a la hora de entender temáticas Y eso me hace pensar que puede haber un futuro mejor desde ese punto de vista. Ahora creo que, así como la, la escuela va llevando a la sociedad adelante, también se está olvidando de cumplir el mejor rol que le fue asignado, que es el de educar para una sociedad en convivencia, en respeto, en creatividad... Y cuando esos factores no los logra la escuela, tampoco se ven reflejados en el día a día. ¿Cómo cree que la escuela podría cambiar, por ejemplo, de acá a 20 años? ¿Cree que va a haber muchos cambios? ¿Cree que va a haber pocos cambios? ¿Qué Pienso que, la... que se va a perder esta maravilla que es alumno-profesor. Y cuando digo que es una maravilla, no es por beneficio, ni porque los profesores hagan mucho por sus alumnos, sino que... Una gran parte de lo que uno recibe de nosotros lo recibe en el contacto. En cambio, cuando asimilo conocimiento solo porque la tecnología me lo permite, me quedo en la fase que ese conocimiento puede ingresar a mi cerebro, pero no me va a completar como ser humano. El día que se pierdan estas aulas lentas, pesadas, con profesores que faltan, con alumnos que hacen demasiado ruido... Todo va a ser como un mecanismo de transfusión, transfundo, conocimientos de un ser humano a otro. Pero algunos valores no se pueden dar por transfusión. Algunos valores se dan precisamente por el contacto, por la diversidad. Para muchos este formato de aula es una pérdida de tiempo. ...desde algún punto de vista... ...no lo puedo discutir... ...es solo el hecho que te tengas que trasladar... ...que llegar, que sentarte... ...que te tomen lista... ...es pérdida de tiempo... ...pero esta es la gran diferencia que hay... ...entre la olla de una comida casera... ...y una pastilla que contenga las mismas cantidad de vitaminas... ...entonces yo desafío a la gente si elige... ...una buena lata de dulce de leche... ...o las mismas proteínas, vitaminas... ...que seguro tiene el dulce de leche que te las traigan en un pomo con un poquito de sabor eh, ¿cuál es su mejor recuerdo con que tiene con sus estudiantes que ya ha tenido en años. alguna clase? el mejor recuerdo que me voy a llevar de esta escuela cuando ya me vaya pronto es cuando uno ve que el otro logró pensar algo que a uno ni siquiera se le hubiera ocurrido o sea, un poco más cuando de pronto en los talleres vemos que los chicos diseñan algo y lo concretan Eso da una alegría que no se puede comparar con nada. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Le pregunto a ustedes cómo se imaginan la la escuela y el, el este porvenir, digamos, cómo se imaginan el futuro de la escuela lo que piensas es que si sí se van a reemplazar por pizarrones de esos que se usan fibras eh, y no y ese tipo de cosas y quizás las clases sean más tecnológicas en el sentido de que van a usar computadoras y esas cosas ¿no usan ahora esas cosas en el aula? más o menos está está medio atorado el tema pero están las computadoras sí. claro que no. sí quizás en otras escuelas sí ¿No usan los celulares? sí o claro. las sí, cables. eso sí, mucho sí, pero no, no en el sentido de educación digamos se usa para ¿No lo usan en la escuela? No, no en no. el espectáculo educativo ¿Los profes no les piden nada ahí? Mm. A veces nos piden que busquemos no, algo en Google Pero es muy... No, no. Claro, buscar información, o sea, sí. eso Pero el resto Hasta ahí es Hasta ahí sí. Quizás hacer algún trabajo en computadora O usar computadoras en taller Pero más que eso, no a ver, no hay nadie que, la, perdón, no tenemos mucho tiempo, pero no hay nadie que en la clase, por ejemplo, les diga, busquen ahora todos, a ver, ustedes buscan en Wikipedia, ustedes busquen en tales lugares, ustedes busquen en Europa, ustedes en un buscador de Japón, vamos a ver qué se descubre sobre tal tema y ahora 10 minutos me dicen que encontraron. No, no, nada, no pasa. No. ¿No hay posibilidad de que alguien les diga cosas como, por ejemplo, vamos a agarrar, no sé, bajen tres videos, vamos a reeditarlo en el aula y a producir algo nuevo con eso? No, porque en el colegio no hay internet. No, casi nadie. Me morí muerto No está tecnología. la tecnología tan avanzada Todavía Las tecnologías sí, es una locura no. que no se usa en el aula sí, vale. sí. Me sorprenden mucho Bueno, a ver, nos deja pensando Me parece que hay algo de esto De cómo se trataba la gente, de cuál era el marco de derechos Y qué posibilidades tengo de, tenemos eh, Y cada uno de nosotros digo Tiene de expandirse, ¿no? Eh, la verdad es que me dejan pensando me parece que es para todo un programa che, no nos queda nada de tiempo y tenemos un bloque más me gustaría que me digan ustedes que desean, así, en una frase para el futuro, que les gustaría decir bueno, yo deseo que la escuela sea de tal forma yo deseo que los adolescentes ocupen tal lugar, que se respeten tales cosas de acá a 20, 30 años yo sé que la educación no empeore, o sea, que el nivel sea el mismo o superior, no que seamos ignorantes, o sea, que nos enseñen bien no, hay que, que haya más inclusión de idiomas Que hay muy poco por lo menos en nuestra escuela Y también eso lo de nivelar para arriba Ahora hay una ley que, bueno, nivela para abajo Pero bueno, esperemos que haga un cambio Sí, yo también pienso lo mismo, ¿no? Me gustaría que haya más idiomas en las escuelas Porque me parece que es algo muy importante, muy útil Y más que nada sí que no enfilemos para abajo Porque hay muchas cosas que nos tiran realmente para abajo que a pesar de todo Podamos salir adelante No sé no sé si como estudiantes Pero sí La verdad que sí También como persona Que te haya más Va. Más valores inculcados Claro, claro. Aprender chino Tucu claro. <risa> <risa> Nombre apellido Florencia Baez Karen Paz Laila Miseli Ellos hicieron el último bloque Vamos a escuchar otra Una canción más Que es de tu autoría Ajá Se llama Invierno Eterno ¿Cómo se escribió? ¿Cómo se escribió? No Prevemente Exacto eh, Inspiración que viene en el momento Y suerte más que nada Mira, ¿hace mucho? Hace seis meses más o menos Bueno Suena ahora invierno eterno Xersonyer cone to os frios de las sals ques'embocan en el mar, sem mar que nos mentava. Carño se mar Ja se escapó. Yo sé que podrás sobrevivir este invierno Que en tu corazón en fuego se forjó Si es muy tarde para mí, mi vida Confía en el viento y el viento me traicionó Si es muy tarde para mí, mi vida Confía en el viento Y el viento me traicionó De donde vengo el sol es blanco amor un ciu viatjarà una eternitat que memos estos tiempos gelados i s'en diéu amor la eternitat uh -huh. Sonye cone, este piano. La llum travessava el cristal, en veia, sangre, sangue segnalava el final. ¡Uh! Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Lo que sonó recién fue Tomás González, ¿sí? Eh, invierno eterno, tema propio. Eh, gracias, chicos, por haberse sumado A los que están acá, a los están de la otra parte. Y a todos les decimos hasta la semana que viene, cuando nos vamos a decir los días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau.